Sol renacerá, que nos alumbre a los dos, en esa tierra en libertad, donde iremos tú y yo, donde al despertar me encuentre una ilusión llena de esperanza y luz. La gente encontraré pequeñas cosas que aprender que nos enseñan a vivir y nos ayudan a existir donde nunca más se va en soledad y encuentre el camino de la luz hoy dejaré Atras mis penas I arrancaré karasi mis cadenas